Hola, aquí estamos en la tercera grabación del Radio t e l Radio? Sí, Radio o l e g i o Nacer.、Eh, ahora nos van a presentar el tema sobre los mineros. Las que nos van a hablar son. Manturi, Manturi y. Mayerly. La liberación de los 33 mineros que desde el pasado pueden permanecer atrapados en un, en un yacimiento de oro y plata en la provincia de c o p i a p ó en el norte de Chile, se ha, se ha retrasado debido a un fallo en una máquina que trabaja en las labores de los católicos. Las alternativas que uno puede tener yendo con un túnel desde afuera son muy difíciles. Teniendo claro que los túneles se construyen en varios meses, dijo g o l b o n d e n declaraciones recogidas por el diario digital Edward, al tiempo que apuntó la posibilidad de intentar el rescate desde el anterior de la mina. Por su parte, el gerente del yacimiento de San José, Andrés s o u g a r r e t aseguró que la mina está estable después del. derrumbe, Aunque no se descartó que en los próximos días se produzcan nuevos des deslaces, por lo que insisto a agilizar los trabas. Ahora se necesita pensar cómo acceder usando las, las galerías que están e s t a b l d s desde el nivel 350 hacia abajo y realizará el minero de, de túnel. Que nos permitirá acceder en forma ex ex extendida. s e ñ a l ó Bueno, eso sería el día de hoy. Esperamos que sigan escuchando la radio. Nos v e m o s Un gran saludo para todos y se despide Paloma.